y en muchos la otra oreja Hola, hola. Damos comienzo al programa 465 de Ya otro... pasamos los 10 años. Ay, sí, más de 10 años. ¿Y de qué se trata este? Un programa? programa de radio con pocas palabras y mucha música. Así es. Ya soy Lara. Sí, está bien, Lara. Sí. Un programa lleno... Hola, Edunashman. Hola, Lara. Este un programa sin subvenciones sonoras un programa musicalmente incorrecto y aquí estamos nuestro mail otraoreja@gmail.com en el Facebook somos la otra oreja y hay una red de radios independientes próximas a Nueva York que retransmite este programa al igual que en qué huelga desde la Ciudad de México Frecuencia libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Radio Chacaruna desde Medellín, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valla al Norte de Mendoza, Radio Activa, La Radio del Colectivo Cultural en Ingeniero Maschwitz, en la Patagonia Rebelde. Bueno, hay varias radios, eh Felizmente Eh vamos a enumerarlas algunas de ellas eh Enfískemenuco, General Roca, Antena Libre de Orguás y Mariposa, Radio Hueva Artesanal, que se difunde por casandras.org, casandras con X. Hola, abuelo. Hola, hola. Eh de Neuquén, no Radio Comunitaria Sudaca de Trelew, en la ciudad de Buenos Aires la tribu Radio Asamblea, la colectiva La Retaguardia, en la provincia de Buenos Aires Radio 2 de Azul, Radio Libre desde Santa Teresita y en Mar del Plata La Revuelta y emitido desde Radio de la Azotea. Eh Me a... quiero bueno, de quiero. ¿Y vos quién sos? Rionas Manzoria Hola Rionas Manzoria, bueno eh, Y Lara, ¿con quién hacemos este programa? En la Operación Pablo Gusso Perfecto, y en la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y Lara, ¿no? ¿Dónde eh, está Luis? No sé, no, no tengo idea eh, Y así comenzamos la otra oreja de hoy ¡Tú, tú, tú! del ojita. Por lo bueno, hice festejó el cumpleaños 46 de una niña nacida el 12 de agosto del 76, cuyo verdadero nombre es el de Clara Anaí Marianette Ruji, que fue apropiada cuando era bebé. Su abuela, una de las fundadoras de Plaza de Mayo y ya falleció. Eh Chicha Mariani. Estuvieron en el festejo El Zapabón, otra abuela que encontró a su nieta, Mirta Baravalle, otra abuela que sigue buscando a su nieta o nieto, Inora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, junto con Mirta, ¿no? Estaba también Rosa Bruma, madre del joven estudiante de periodismo asesinado en el 93, las compañeras de hijas La Plata, en 300 de personas. Bueno, luego de 2 años de pandemia, la jornada estuvo llena de abrazos y emociones contenidas en un sábado a puro sol. Bueno, no no faltó la la música la poesía y la característica suelta de globos con mensajes para Clara Anaí, ¿no? Eh, así cerró la actividad. El encuentro, el lugar del encuentro fue la emblemática casa de la calle 30, número 1134 de la ciudad de La Plata. Eh, donde allí fue secuestrada Clara Anaí, luego de ser brutalmente atacada la casa, por un operativo de fuerzas conjuntas el 24 de noviembre de 1976. Allí fueron asesinados eh Diana Teleri, su madre y cuatro compañeros. El ataque que duró cerca de 4 horas, ¿no? Estuvo ahí. Bueno, su papá, Daniel Mariani, 10 meses más tarde sería secuestrado y desaparecido por los genocidas. Eh necesitamos y exigimos siempre la apertura de los archivos de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica y por supuesto la cárcel común para los genocidas y sus cómplices. Y empezamos este programa con una con un tema aclaran ahí. Fabricio Castañeda. Clara Nai por la otra oreja Te recuerdo buscando besos que no te di en la mirada de cada nieto que aparecía te vi volver cómo te extraño pequeña mía Clara Hanaí pasaron años de tu partida O bëtto kiëm huni k' pe bestot spaz Cinat rupooo Su es fazit sayes, se booster gupçot For tron�� ş فيonges parecida sonrisa pura tan parecida a tu mamá en la mirada de cada nieto que aparecía te vi volver como te extraño pequeña mía clara ahí Nes noche eskansada y triste mi voluntad pudo flaqear y sin embargo esta esperanza que me acompaña me dio las fuerzas tan necesarias para luchar extraño pequeña mía si hoy me muero por que mi cuerpo este que habito no me resiste no aguanta más yo sé que un día venciendo al tiempo que las clara anaí vía tras días se niega a los niños el derecho de ser niños Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tienen atados a la pata del televisor o al celular para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Fueron palabras de Eduardo Galeano en esta Otra oreja eh para los niños, ¿no? Y y a partir de hoy de ahora el programa está programado por ellos. Y empezamos con el eh, río. Río, ¿qué tema te gusta? Yo hagoitos, los niños. Claro. Yo no, yo soy el niño. Claro, precisamente, pero ¿qué tema quieres? Eh, elegite un tema. Ninguna. ¿Ninguna canción? Ninguna. Bueno, entonces vamos a escuchar la comparsa de los bichos de Rubén Rada. Eh, a ver, lo presenta Simón. Hola, Eduardo. Soy Simón desde Villa de Lina. Me gustaría escuchar la comparsa de los bichos. Hoy me presenta la comparsa de los bichos en el viento de la rada. ¡Atención, siquiera! ¡Jeje! ¡Se puede cantar bien! ¡Ah, si la puede, madre! Cuentan que en Vicholandia armaron una comparsa, va a salir en las llamadas, concursando en carnaval, los piojos tocan el chico, las pulgas saltan repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los manganga, los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores a bailar. La polilla regordetas hacen a las mamás viejas, el templete que gami lleno, un viejo mamboreta con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, de una bella hormiga negra es la vedet principal, un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, se asebola con la cola el vicio de la humedad y allá vaya con salsa, con salsa de los bichos. De quiero mate cuando me echo yo soy loco con fuerza tú pasas de los bichos De quiero ser cuando me echo si se pone a candambiar nadie lo puede parar si se pone a candambiar nadie lo puede parar Qué relajo de árbol La cumparsá de los bichos seguro que va a ganar salvo que el jurado tire su famoso incentivo o que camera bailando no me lo pase a pisar y esa va la cumparsá, va a saber los bichos bichigan del ten cuando dicho esa va la cumparsá, cumparsá de los bichos bichigan del ten Cuando me echo si se pone a cantombiar nadie lo puede parar si se pone a cantombiar nadie lo puede parar si se pone a cantombiar nadie lo puede parar ¿Quién le van a parar esto? Y ahora escuchamos a Aventurados de la Colombina presenta Nerea con la pata rota Que no duela Derea Hola, Edu. eh a mí me gustaría escuchar una canción de la colombina. Traigo los ojos aventurados, como una ruta que me lleva a todos lados. Una sonrisa para la muerte, como la noche que vino a verme. Para la cruz tenemos flores, brujería para avanzar sin sabores, como una nube que tapó soles, como un antidoto pa Tranquilidad Y la espuma la va a rastrar El nor me dijo que es verdad Que la lluvia se iba a llevar Y que pronto acaba la tranquilidad Y la espuma la va a rastrar ah, ah, ah, ah. Ya nada ke que... Y atrás dejamos nuestra furia la claridad se despertó y nos sacó de esta amargura porque el tiempo se encargó y apagó nuestra loc Tranquilidad y la espuma la va a arrastrar el mar me dijo que es verdad que la lluvia se va a llevar que pronto acaba la tranquilidad y la espuma la va a arrastrar Y ahora escuchamos del, de Marielena Walsh, el brujito de Gulubú por Super Uva. Lo presenta, creo que Bruno, ¿eh? El brujito de Gulubú. ¡Avíame! Ah, Stop, no, no, no, no, no. All I do look in your, the ritual of blood. Segurava abajo, abajo el Isabel lo que pasó, Isabel lo que pasó. con el limón. ¡Ahí está Lara! Traté de ponerme la bota, pero el pie no me entraba Tenía una piedrita que estaba en la punta trabada Metí la mano adentro, pero la piedra se movía ¡Ay, qué feo cuando me di cuenta que era una cucaracha viva! Salí corriendo y ella también No sé quién tenía más miedo Yo me subí a la cama Ya sem metió en el ropero yo me subí en la cama y ya sem metió en el ropero y allá arriba me quedé y allá arriba le canté y allá arriba me quedé y allá arriba le canté cucarachas cucarachas ya sé que vos no son nada y vos no me salgues de andate para otra casa cucarachas cucarachas ya sé que vos no son nada Sale quederme hasta del balcón a casa. <música> Sale corriendo y ella también. No sé quién tenía más miedo. Yo me subí a la cama y ella se metió en el ropero. Yo me subí a la cama y ella se metió en el ropero. Ella arriba me quedé. Ella arriba le canté. Y se ríe porque ve a Shakira le canta Tucaracha, Tucaracha, sabes que vos no sos mala, igual no me sale quererte, andate para otra casa, Tucaracha, Tucaracha, sabes que vos no sos mala, igual no me sale quererte, andate para otra casa. es arriba elegante ya se arriba me que ven ya se arriba elegante pura rancha pura rancha ya sé que vos no son malas igual no me sale elegante andame para otra casa pura rancha pura rancha ya sé que vos no son malas igual no me sale elegante andame para otra casa Cucaracha, cucaracha, ya sé que vos no son mana, igual no me sale quererte, andate para otra casa. Y ahora presentamos al menor Rafeli, primo de Río, mi sobrino nieto, ¿no, Feli? Soy pelotita de pimpo. Pelotita de pimpo. Ahí lo dijo Feli. Dos ravioli. Los Soy, soy, soy pelotita de ping pong Y salto, salto, salto por todo el salón Y si te toco, salto salto, salto, salto, salto Porque soy, soy, soy pelotita de ping pong Y salto, salto, salto por todo el salón Y si te toco, tenes que tocar a los otros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 Salto con todo, pensalo y siente todo. Salto, salto más rápido y más fuerte. Soy, soy, soy pero tiene mi nombre. Salto, salto, salto con todo, pensalo y siente todo. Salto, más rápido y más fuerte. Soy, soy, soy pero tiene mi nombre. Siento, siento, salto con todo, pensalo y siente todo. Salto, dale, eh, hey, hey. eh. Soy, soy, soy. soy Con 100 saltos alto por todo, 100 veces topo. Salto, dale, ¡ye, ye! Soy, soy, soy la pitada de mí. Con 100 saltos alto por todo, 100 veces topo. Salto, salto, salto, salto porque soy escuchando en la otra oreja. Y están conectados Andrea desde Buenos Aires, Débora Vergara, una compañeraza, una maestra que mmm, dice hacía rato no escuchaba música infantil con esto de que mis hijos crecieron. Me encantó, dice Débora Vergara. Em Gabriel Cabrejas dice, se puede hacer un programa para celebrar a los chicos bien progresé, sí, con cucarachas que caminan y pelotitas que saltan como un rock and roll, felicitaciones que se vengan los chicos de todas partes, dice Gabriel Cabrejas que estuve leyendo el libro del El cine líquido. Increíble, eh? muy divertido, 500 páginas, me he pasado un par de noches sin casi sin dormir gracias a este libro eh muy muy eh, exhaustivo pero muy divertido para leer gracias Gabriel Cabrejas Andrea Ortega también escuchando muy emocionante las voces de estos niños y la canción hermosa eh Meri Laura también está con el comandante escuchando el programa Gustavo Chávez Pavón desde México Cristian Nadia desde Buenos Aires Eh Vanessa escuchando también eh por supuesto está Esenia eh, con Nerea y Néstor, aguante el otro orejita dicen. Eh bueno, este sí. Sin... Yo no. tengo que leer un par más río. No. Sí, sí, tengo que leer Decir, un par. Sí, eso es. Bien. Dale, bien. dale, dale. ¿Puedo leer si sí, no? Eh, el Indio Berti desde el polito de Batán, eh Carmen Capdevilla desde Neuquén, eh eh Luz eh, desde Clacala en México, eh Liz, eh que nos dice que um, hay una niña que falta en nuestra escuela, dice, hoy estamos atravesando con el dolor, la impotencia y la bronca frente a la pérdida de una niña en nuestra escuela consecuencia de la ausencia y la desidia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que sistemáticamente vulnera los derechos de nuestros pibes. Tenía 11 años, era alumna de la escuela 11 del distrito 5 de la villa 2124. Eh, bueno, eh estamos buscando también a esta niña, ¿no? Eh Analía eh que lo escuchara este programa también eh Lili Lili. Está Carlos Asnares, Miriam Boblanski también, Isa de la Plata y eh, Tatiana escuchando la otra oreja también. Eh hay muchos, eh muchos. Saludos dijo el chancho peludo. Ahí estamos. Bueno, y y ahora sí, eh te hago caso río que me decías antes roga basta de qué ¿Qué me decía Río? No sé saludos. Está de mensajes. Ahí está, basta de mensajes y volvemos a la música presentada por los chicos y las chicas. Eh, escucharon Radio Takatún. Bueno, un no. bueno, un, una producción donde también está Violeta. Violeta también prima de Río y que ya presenta nada en su lugar los canticuénticos Quiero que Toma. pongas nada en sus lugares es de una banda que se llama Canticuénticos Chao besos qué va a ser Tenemos que jugar para crecer Qué verdad Para jugar hay que desordenar Eyyy, vamos a jugar Que no quede nada, nada es su lugar Eyyy, hey, eyyy, vamos a jugar Que no quede nada, nada es su lugar La silla sencilla, jugando a ser un tren La cama de los indios con cara de matel haciendo rebolin dos, dimos sin ti model, la ufla la bañera, un barco de papel. Uy, se me rompo un poquito el piso. Estábamos mm, con la alfombrita. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar.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 Las pizas de colores prometen diversión El piso entusiasmado se vuelve pizarrón Debajo de la mesa trabaja un inventor En un experimento que tiene mal olor ¡Uf! ¡Uf! Uh, ¡Esto ya es demasiado! A guardar, a guardar cada cosa en su lugar A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. No, todos. Un ratito hora, más, un hora, ratito hora, un hora, más. Limos no. la casita. A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. Vamos a guardar todo en su lugar. Vamos, vamos a, jugar, a jugar, vamos a jugar. A guardar, Ey, a guardar, vamos a jugar. Vamos a guardar, que no quede nada, a guardar, a guardar nada sin su, su lugar. Eso. Ey, vamos a jugar. No que ¿Puede ser? Nada, Siempre lo mismo. Al final yo estuve ordenando hey, hey, hey, y ahora hey, dejaron todo pasar, tirado otra vez. Que Vengan que a ayudar. Siempre, nada, Siempre lo mismo, yo sabía. No hey, salimos a, a jugar, que no queda nada. forma que no quede nada a enjugar las llantas hey hey vamos a ayudar forma que no quede nada nukar. Abril nos presenta Cuando Hola, seamos Abril, grandes Y esta es mi canción Cuando seamos grandes Ahí está, gracias Abril De tus ausillos por delante De tu mano quiero recorrer Quisiera cantarle a los más grandes Mal. No me trates mal si me respetas no me tú recibirás respeto. Recibirá respeto El derecho a ser distinto el derecho a ser yo mismo y poder amar Hay gente que escucha música de porquería, ¿no? Incluso los chicos. Y ahora Iboileo y Boileo sí, es. nos presenta que la tortilla se vuelva. Hola Edu. Eh hoy mm. yo soy Leo y yo soy Ibo. Y queremos escuchar Arbolito. El hombre debe a la tierra lo que la tierra le brinda. El hombre le da a la tierra, porque la tierra le brinda, que saquea y saquea hasta va dejando infinita reseca y shenade pena, pero saquea y saquea hasta va dejando infinita reseca y shenade pena Dio netas volando mientras las hojas florecen las avionetas volando mientras las hojas florecen quel infossato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece quel infossato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece Pa tiene el tomate está tranquilo en la manta qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la manta si viene un hijo de puta y lo meten en una lata y lo manda pa Caracas si viene un hijo de puta y lo meten en una lata y lo manda pa Caracas Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos quieran mierda, mierda. Marielena Walsh Marielena Rock Sën Lurë, si më gostarë e escuchar en eh, la cançën del jacarandrën de Marielena Walsh Al este y al oeste lluete, llovera una flor y otra flor celeste del jacarandrën la vieja estará she yeah. yeah y otro mensaje de Débora dice que una de los fans de aquellos tiempos cuando escuchaba las interpretaciones de Manita y cuento con ogro y princesa eh hermanita en el cuento, pero ella le dice a Manita eh que juega al fútbol en Argentino Juniors. Mañana cumple 16 años. No, era chiquitita. Ayer, anteayer era chiquitita, ahora 16 años. Bueno, un sigue jugando al fútbol en Argentino Juniors y este y saludamos la saludamos a ella en su cumpleaños. Eh bueno, y con respecto a Bolito que decía una mala palabra, ¿no? Mala palabra esa hambre es son otro maltrato, ¿no? Es trabajo infantil. Eh, pero esa una canción que la Toxi ya se vuelva una canción de la resistencia en la Guerra Civil Española. Y ahora escuchamos de una escuela 44 de Uruguay de Maldonado, el profesor de música y los chicos de la escuela 44. Los niños hicieron de Daniel Viglieti Uricito. Ahí está. Purito un tradicional de la canción latinoamericana. Por otra oreja. lo trato bien. ¿O no? ¿Por qué? No, bueno, no, a los dos, ¿no? A Río y a Lara los trato bien. ¿Qué pasó? Que no, no pasó nada, no pasó nada. Este, bueno, vamos Está hermoso. Está hermoso el programa, ¿no? Eh, muchos saludos dijo el chancho peludo. Así es. Eh, bueno, y nos estamos yendo. Eh, bueno, y pasa que este programa nos encantó hacerlo. Bueno, chao. No, no, chao no. Espera, espera que no no nos despedimos todavía. Y como casi siempre nos despedimos con una canción, una versión de Hasta siempre, ¿verdad? Eh, agradecemos muchísimo a los chicos, a las chicas, a los chiques que pusieron los temas y a los eh a los papis, a las mamis, a los abuelos y abuelas que nos mandaron los temas por WhatsApp eh y así armamos el programa, ¿eh? Eh muchas gracias a todos, gracias a Pablo Guso en la operación técnica. Eh vamos a escuchar una versión ahí. La guitarra y el piano están igual que las voces son de una escuela primaria de de Santiago de Cuba. Un coro de la Escuela Vocacional de Arte de Cuba. La versión, la grabación no es la mejor, pero vale la pena, ¿no? Decir hasta siempre. Hasta la victoria siempre.